La Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado presentó hoy su informe final y recomendó aumentar los controles del Estado. Vamos a escuchar a la Presidenta de la Comisión, la Diputada Socialista Mónica Fein. Implementar un Sistema Nacional de Trazabilidad para Inyectables y Opioides, Estupefacientes y Medicamentos Críticos con trazabilidad regulada, asegurando su registro desde el ingreso al establecimiento de salud, su dispensación en farmacia hospitalaria, la cadena de custodia y su administración final al paciente. Requerir a la ANMAT realice las modificaciones necesarias del manual de buenas prácticas de fiscalización que determine plazos específicos y acotados y medidas que deben tomarse en función de la gravedad y el riesgo de los incumplimientos constatados, como también que el mismo sea de público acceso y no un mero elemento de procedimiento interno. Mejorar los mecanismos de alerta sanitaria para establecer un sistema que opere con distintos niveles de graduación del riesgo capaz de determinar las urgencias clasificando los hechos como la detección de defectos de calidad subestándar que pueden ser potencialmente mortales que asigna a esta situación una prioridad de tratamiento alta para asegurar una respuesta rápida y eficaz que permita tomar medidas rápidas de minimización de riesgos en casos de extrema gravedad. El diputado del Frente de Izquierda, Cristian Castillo, volvió a apuntar a la falta de controles del Estado y criticó el accionar del Ministro de Salud, Mario Lugones. Recordemos que ni Lugones ni funcionarios de la ANMAT, el organismo encargado de haber controlado que no ocurriera lo que pasó con el fontanilo adulterado, no concurrieron a las citaciones que hicieron desde la Comisión. Escuchamos al diputado Castillo. Nos parece que en las recomendaciones hay que incluir también el llamado a una interpelación al Ministro de Salud por parte del Pleno porque el Ministro de Salud tiene que dar explicaciones, insisto, no, no llamó ni siquiera una reunión de emergencia del COFESA para tratar el tema, con la cantidad de muertos que existieron, y creemos que esas responsabilidades tienen que estar eh, claramente establecidas en lo que ocurrió. Es decir, si hubiesen actuado distinto el Ministerio de Salud y la ANMAT, aún actuando como actuó dolosamente, criminalmente, el laboratorio, esto no hubiese ocurrido. Y creemos que esa responsabilidad hay que marcarla eh, con toda claridad o por lo menos... Tercer punto, la política de desregulación, para nosotros la política de desregulación que lleva adelante el gobierno nacional es criminal en el terreno de la producción de medicamentos. Y en la reunión también estuvieron los familiares, como en todas las reuniones de la Comisión Investigadora en representación de ellos habló Alejandro Ayala Hermano de uno de los fallecidos Dijo que fueron víctimas de un estado ausente Quiero que, que todos los integrantes de la comisión y la presidencia Tengan en cuenta de que acá se está hablando Del derecho fundamental de la salud Algo que no hay que negociarlo En ninguna persona Le tocaron a estos pibes a estos padres de familia, a estas madres, hermanos, hermanas. Nos podría haber tocado a todos nosotros, a cualquiera que hubiese transitado en ese proceso. Nosotros hoy estamos sentados acá, desde Rosario, desde La Plata. No somos víctimas del fentanilo, somos víctimas de un estado ausente. Porque nosotros tendríamos que estar, tal vez, cumpliendo nuestro rol como ciudadano. Y hoy estamos acá. Estamos acá porque justamente hay uno está ausente. Alejandro Ayala, uno de los familiares de víctimas del fentanilo contaminado que se expresó hoy en la reunión de la comisión investigadora que realizó la presentación de su informe final. <risa> Se cumplieron 100 meses de la desaparición de Santiago Maldonado y su hermano Sergio volvió a reclamar una investigación independiente. Lo hizo desde la puerta del Juzgado Federal de Ushuaia a cargo del juez Federico Calvete, que tiene la, ca la causa. Hace 100 meses la desaparición forzada de Santiago Maldonado, sin investigación independiente, sin garantías para testigos eh, y familiares y con nuevas injerencias del Poder Ejecutivo. Han pasado ocho años y tres meses de la desaparición de Santiago y ocho años desde el hallazgo de su cuerpo sin vida. A pesar del tiempo transcurrido, la investigación continúa sin ser independiente, imparcial y respetuosa de los estándares internacionales aplicables a desapariciones forzadas. Tampoco se han garantizado la seguridad, la dignidad ni los derechos de los testigos y de los familiares que seguimos reclamando a verdad y justicia. Y acá donde eh, nombrar un par de puntos, el primero es la exigencia histórica de una investigación independiente de nuestra primera presentación... ...el 7 de agosto del 2017... ...reclamamos que se apartara la Gendarmería Nacional... ...fuerza involucrada directamente en el operativo... desde de, ...donde Santiago fue visto con vida por última vez... ...y que se conformara un grupo de expertos independientes... ...para garantizar la investigación seria, imparcial... ...y ajustada a estándares internacionales... ...funcionarios que debieron ser eh, sancionados... ...ya no pudieron serlo por prescripción... Fotografías clave fueron eliminadas por gendarmería. La búsqueda judicial fue tardía, caótica y sin continuidad. Aún falta esclarecer el segmento temporal crucial, el cruce del río, el fallecimiento y las responsabilidades penales. Falta de imparcialidad judicial comprobada. Dos jueces fueron apartados por parcialidad, Guido Tranto en el 2017 y Gustavo Geralt en el 2024. El Estado reconoció además ante la CDH que se violaron principios de imparcialidad tutela judicial efectiva y garantías mínimas. El reclamo que hacía Sergio Maldonado en la puerta del Juzgado Federal de Ushuaia en Tierra del Fuego al cumplirse 100 meses de la desaparición de su hermano Santiago. En el sur de Santa Fe, los trabajadores y trabajadoras del frigorífico Euro siguen sin respuesta de los empresarios y quieren hacerse cargo de la producción mediante una cooperativa. Ayer se movilizaron con el apoyo de otros sectores sociales como los docentes de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez vecina Rosario y mañana van a tener una nueva reunión mantienen tomada la planta, ubicada en esa localidad, en reclamo del pago de sueldos atrasados y en defensa de los 160 puestos de trabajo. En declaraciones a Radio Aire Libre, el delegado Walter Navarro criticó la falta de respuesta de los empresarios. Bueno, eh, la convocatoria fue hoy, por el tema de que ya fuimos la semana pasada, seguimos siendo audiencia, fuimos a la audiencia número 9 la semana pasada, siempre digo lo mismo, a 4 no se presentaron, la quinta se presentaron bien en Zoom, Y así sucesivamente. La semana pasada tuvimos otra audiencia, lo cual solicitaron eh, un lunes, que, que si podíamos hacer un puerto de internet, era el miércoles. El miércoles fuimos, solicitaron hasta el viernes. Y el viernes fuimos y ahora solicitaron hasta hasta el miércoles este. Hasta ahora no hay nada. No tienen respuesta nada. Ellos quieren que nosotros busquemos un comprador o un interesado en la empresa. Siendo que son ellos los que tienen que buscar la solución. Después, bueno, nosotros estamos solicitando Que si no quieren pagar o no pueden pagar Que no dejen trabajar nosotros Queremos armar tipo una cooperativa No tenemos problema en encarar eso Y darle para adelante Hasta ahora no no han respondido nada sobre ese tema Vamos el día miércoles ¿Qué es lo que responden? Esa es la situación Y ahora, bueno, el miércoles vamos a una audiencia Y según lo que sea, sea en la audiencia Tenemos prevista otra marcha A las 6 de la tarde A Camillo de Ornador Galvin Necesitamos... Que se resuelva esto urgente el tema de los sueldos, el tema del trabajo tenemos compañeros que le deben en el mes de septiembre otro el mes de octubre y ahora ya se juntó noviembre también Walter Navarro, delegado de los trabajadores del frigorífico Euro de Villa Gobernador gálvez en el sur de Santa Fe deportivo en el noticiero de Farco porque la selección argentina de futsal llegó a la semifinal del primer mundial de esa disciplina que se está disputando en Filipinas. El viernes va por un lugar en la final. Nos lo cuenta Iván Alday. En Filipinas la selección argentina de futsal hace historia logrando la clasificación de A semifinales el equipo dirigido por Nicolás Noriega mostró un gran desempeño en el torneo ganando todos los partidos de la fase de grupos y en esta oportunidad venció a su par sudamericano Colombia por 4 a 1 con los tantos convertidos por Lucía Rossi en dos oportunidades Karina Núñez y Silvina Nava completando la gesta. En la fase de grupos Argentina había derrotado 6-0 a Marruecos a Polonia 3-2 y 5-1 al local Filipinas. Ahora enfrentará al ganador del partido entre Portugal e Italia en la semifinal que se jugará el viernes a las 7 de la mañana Con transmisión de la plataforma internacional FIFA Plus Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Aldaire, de Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosalía Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar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 Cartera comercial, sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocrédico.com. Banco Crédico.com. -crédico Limitado. Reconquista 484-CAVACUY 352